para que lo escuches más tranquilamente, cuando a ti más te guste, el día que más te convenga. Aparte de escuchar el programa Euskal Música, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana, en lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Herria, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en la página de Facebook, facebook.com barra Música Berriozar y Rotiar. Hoy el programa de Úscal Música viene repleto de novedades. Os adelantaremos el primer sencillo de lo que va a ser el primer larga duración de la formación de Urroz Villa, Druck Rockets. Escucharemos dos de los temas incluidos en el primer larga duración de la formación de Gasteiz, acaberá Nos iremos hasta Barañain. Para desgranarte dos de los temas incluidos en el primer larga duración de la formación Arcada. Escucharemos el nuevo larga duración de Gorka Urbizu de que el nuevo larga duración de la formación Peyremans, que ya lo han estado presentando, más concretamente aquí cerquita, en la chantrea, en el Aquilarre. Y también escucharemos a Ibakusa en directo, dos de los temas que van a estar incluidos en el nuevo Larga Duración. Y uno de los temas incluidos en su álbum que tienen ya de estudio y que salió hace ya bastante tiempo, como es el Abutuaxei. Y aparte de esto tendremos más música... Ya hablaremos de Enrique Villarreal el Drogas, escucharemos dos de los temas incluidos en el triple en el triple álbum Demasiado tonto, en la corteza y os daremos a conocer ese fiestón que nos está preparando para el día 2 de julio en la ciudadela. Todo esto en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita cada semana entre las 6 y las 7 y media de la tarde, el jueves en riguroso directo y cada fin de semana en repetición la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y si os parece vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con un adelanto discográfico El adelanto que nos trae la formación de Urroz Villa, Druk Rockets, banda compuesta en 2013 por Íñigo a la guitarra y voz Por Antolina al bajo, por Asiera a la guitarra y por Odey a la batería El disco llevará por título Tempestades y aquí os dejamos con el adelanto de este nuevo a larga duración el tema La Ruleta con la formación de un rosvilla con Druk Rockets comenzamos el programa de hoy de Euskal Musica. Música Música Así suena el adelanto de lo que va a ser El primer larga duración para esta formación De Urroz Villa para Druk Rockets El álbum llevará por título Tempestades Y saldrá dentro de un par de semanas Mientras tanto, pues nos hemos quedado con este Sencillo adelanto, el tema La Ruleta Y de la formación Druk Rockets Nos vamos con la formación de Gasteiz Acaberá Que ya ha editado su primer larga duración No habrá piedad, seis temas Que se pueden escuchar tanto en Youtube Como en Bandcamp y en esta última Podéis descargarlo gratuitamente La formación Acaberá, la conferencia Componen Gorka la guitarra, Ander a la guitarra, Miquel a la voz, en eco la batería y Jorge al bajo acaberá es una banda que comenzó en Gasteiz en el 2012 y que ahora en el 2016, cuatro años más tarde Edita lo que es su primer larga duración, No Habrá Piedad, desde su primer álbum Te extraemos los temas No Habrá Piedad y En las Sombras Puedo olvidarlo, está siempre presente. Vida depende un baño y yo constante. Muy dicha cabeza, diría tapar y correr usted. ¡Joder! Puede ser que sea un aviso. No te mantengas, no puedes ver. Dos colores y đi para adelante. No la hierjes jamás, no crees. ¡Viento acojonado! No la batalla, ¿qué puedes hacer? ¡Utiliza tus frustraciones! No te vuelvas a estremecer. Utilizando tu sersegrir. Ahora sí que no va a poder. Hundir de la mismísima miseria. ¡De la que constérriste volver! ¡Siempre presente! ¡Cuidado el fondo humano y yo constante! Pues ahí estaban, desde Gasteiz, acá verá con este álbum titulado No habrá piedad y con estos... Dos temas de los seis que se incluyen en este primer larga duración Que lo he dicho, como te comentaba anteriormente Lo puedes descargar gratuitamente a través de Bandcamp Y nos vamos hasta aquí cerquita, nos vamos hasta Barañain De aquí cerquita viene la formación Arcada Que acaba de publicar su primer larga duración de título Mil historias, mil batallas El disco contiene 10 temas y de él te extraemos dos de ellos Vein et Averish y la ley del enemigo ahí estaba sonando otra de las novedades que nos ha llegado esta semana al programa busca Música de este Barañain, la formación arcada con este su primer larga duración, mil historias, mil batallas lo que escuchábamos, los temas Bain, Etaberrish y la ley del enemigo y nos vamos con otra novedad, nos vamos con una formación que hace 10 años Gorka Urbizu de Berricharrak nos sorprendía con este proyecto paralelo junto a miembros de grupos como Cashback o Biderchean, hablamos... De la formación Pay The Mans Que publicaban un EP de 5 canciones En el que daban rienda suelta a su lado más power pop Y el buen gusto por las melodías Una década después regresan al panorama musical Con lo que es este su segundo álbum Titulado Bigarren Saria Un EP que contiene 5 temas Y de él te extraemos los temas Bemidji y Sutik Irán Zip Pues está el regreso de Gorka Urbizu y de toda su gente de Spider-Man's al panorama musical con este segundo EP de 5 temas Vigarrensaria, ya lo presentaron la semana pasada más concretamente en eh, la chantrea, más concretamente en el bar Aquelarre. Y de la formación eh, Spider-Man's nos vamos con un directo, nos vamos con tres temas de la formación spider Navarra Ibakusa, dos temas estarán incluidos en el próximo CD que van a grabar pronto y el tercero de los temas está incluido en su primer larga duración, Abustuak 6 Los temas son, sugea, aukeran, izure islada, son Ibakusa en directo Bueno, gaixo, iruñerriko Ibakusa taldea gaituzue eta irukantak arre dizkizue gu... zuzeneko berezi zionetara eta, bueno, zer esan, eh, gu ezagutzen ez gaituzten ontzal, ba Hiroshimako bombardegetatik bizirik atera ziren pertsonaie esaten zaielaibakua eta guk handik atera genuen gure izena ze musika munduan oraindik ere bizirik darraigu bueno, metala jorratzen dugula abuztuak 6 izaneko diska kalean dugula, guk geu kaleratu genuela disketxari gabekoa hori esan beharra dago ta bueno bi kanta berri ekartzikizugula dizkizugula, e, ze bigarren diska grabatzen hasi gara ta bueno hoietako e, batekin hasiko garela zuge izaneko kanta Eh, erlazio toxiko batimo luz ez egiten duen kanta duzu. Eta, lehen esan bezala, bi kanta berrikarri dizkizu egu. Orduan, bigarrenarekin jarrituko dugu, zuri izlada ditzen dena. Bueno, eraso bortitz bati buruz zitz egiten duena, bueno, eraso psikologiko bati buruz zitz egiten duena, emakume baten gatik gainera jasan nuen, nagusien azena eta arduan bere momentuan ez nuen adorerik izan, berari horpegira esateko eta arduan kanta hau egin nuen musikariok sarritan egiten dugun bezala, zuri isla da. Sonando la formación de Nafarroa y Bakusa Con dos temas que estarán incluidos en el próximo CD Que van a grabar pronto Y el tercero de los temas que está incluido En su primer larga duración, Abustuaksei Los temas suga Aukeran y Sure Islada Y nosotros que vamos a continuar compartiendo contigo más música En la sintonía de Berriozar y Ratia En la sintonía del 100.8 de la FM Ya sabes que cada jueves estamos contigo en riguroso directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Compartiendo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Nueva que tienes tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria seis y media de la tarde pero eso sí en repetición pero antes de seguir con más música comentarte lo que hemos escuchado hasta ahora el laddranto del primer larga duración de drug Rocks formación de un Villa hemos escuchado de los temas incluidos en el primer larga duración de la formación gaste guitarra acará también nos hemos ido aquí cerquita hasta Baranyain, para para descarnarte dos de los temas incluidos en ese álbum mil historias mil batallas de la formación arcada También hemos escuchado El segundo EP para la formación Pairmans con ese álbum Vigarren de esta banda de Pairmans, también hemos escuchado Tres temas en directo de la formación De Nafarroa y Bakusha, los temas suga Aukeran y Sure Islada Y ahora nos vamos a ir con Enrique Villarreal, el Drogas, el 2 de Julio a partir de las 7 y media de la Tarde en la Ciudadela, festival de 5 horas en el cual va a desgranar Toda su trayectoria musical en solitario En cuatro escenarios, luego de comento Todo ello, pero antes nos vamos a A centrar en este último larga duración Triple CD, demasiado tonto En la corteza, nos vamos a centrar En el primer CD, el CD titulado Alzheimer, y de él te vamos a extraer Los temas cordones de mimbre y collar Abandonado Música Gizte la mirada que cae tus ojos Que van perdiendo su brillo natural Se ahogan inquietos en recuerdos rotos Que caen como velos en espiral Dame la mano aunque le falte la fuerza Que en otros tiempos te hacía invencible Dame tu cuerpo si el peso te aplasta Que en mi tejiste las alas con cordones de mimbre En mi tejiste las alas con cordones de mimbre. palabras no se sé hasta dónde entiendo este silencio o si tus gestos dibujan alguna esperanza o si tus gestos dibujan alguna esperanza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 minuto todo sin ti Inmensa la espera cuando se quiere morir Que llueva el frío placer en su memoria.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 Y su cuerpo quedo Después de escuchar dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración, este triple álbum, Demasiado Tonto en la Corteza, los temas Cordones de Mimbre y Collar Abandonado, vamos a hablar un poquito de lo que va a dar de sí ese festival del 2 de julio en La Ciudadela. El día 2 de julio, justo antes de las fiestas de San Fermín en La Ciudadela de Iruña, Enrique Villarreal de Drogas llevará a cabo un concierto muy especial, eh, ...celebrando y repasando su trayectoria musical y artística con artistas invitados. Servirá para despedir la gira de tres años de su disco Demasiado Tonto en la Corteza... ...y este concierto será grabado en CD y DVD y editado en otoño. Contará además con muchos invitados entre los que ya podemos destacar... ...los nombres de Fito Cabrales de Fito y Fitipaldes... ...y Carlos Zarque de M-Clan y que interpretarán con todos ellos los temas más destacados de su época en Barricada, Charrena, La venganza de la abuela y su etapa actual ya como El Drogas. La actuación tendrá los cuatro formatos que han ido usando en sus últimas giras, cada formato en un rincón diferente de la Ciudadela. Así, el Drogas recibirá a eso de las siete y media de la tarde a la gente en solitario, a la entrada del recinto en formato acústico con unas pocas canciones. refugio Poco después, en el escenario situado en la sala de armas, interpretará con el formato el Drogas y la banda de la desmemoria, el repertorio de las canciones referente a la memoria histórica, el espectáculo, sombras que la luz ganará grita. Ya en el escenario principal interpretarán varios de sus temas. Más míticos con el formato del Drogas Ritman Blues Band Con diferentes invitados muy especiales a los que Drogas admira Y a los que ha ido conociendo a lo largo de su dilatada carrera El Drogas y la Ritman Blues está formado por Brighi Duque a la batería Por Eugenio Aristu Flaco al bajo, coros y voces Chusma Barí, guitarra eléctrica y coros Selva Barón a los coros, percusión y violín Patricia Graham a los coros y percusión Germán San Martín a los teclados Y Enrique Villarreal del Drogas a la voz Guitarra acústica y eléctrica Junto a la armónica Y tras una adaptación en el escenario principal darán paso a la última parte del espectáculo, como los disparos del Dr. Gas, interpretando los temas más enérgicos de su carrera, también con diferentes invitados que pronto iremos desvelando. Aquí la banda está formada por Brigid Duque a la batería, por Ingenio Aristuflaco a las voces, bajo y coros, Chus Mabari a la guitarra eléctrica y coros, y Enrique Villarreal de Drogas a la voz y guitarra eléctrica. Los formatos interpretados en el escenario principal serán grabados para el CD y DVD y será producido por Carlos Raya. La cita será muy especial con diferentes escenarios y durante casi 5 horas, acompañado por muchos artistas invitados con los que ha compartido escenario en numerosas ocasiones, haciendo de ello una noche única e irrepetible y una gran fiesta del rock. Las piedras en el agua. Hay que comentar que las entradas ya están a la venta en blackizarre.com y el Infernito Guitar Shop al precio de 22 euros. En taquilla te costará 25 euros. El espectáculo de 5 horas dará comienzo a las 7 y media de la tarde con entrada por la Avenida del Ejército. Pues ahí está ese festival que nos tiene preparado Enrique Villarreal, el Drogas, el día 2 de julio, a partir de las 7 y media de la tarde, en la Ciudadela de Iruña. ¡Ventores crecidos! ¡El tiravique colgando del pecho! ¡A tiro de algún pajarillo! ¡Y llegaron de pronto las primeras botellas de dulce licor. Otras gentes de probar otras cosas Cada uno tiró por su lado y quedaron Restos de besos y restos de fuego A ti te llevó veloz el caballo A mí la tortura del trabajo Y a nuestro rincón lo han hecho paseo Aunque el río se llevó nuestros abadazos Debajo de aquel árbol Quedó un corazón atravesado Debajo de aquel árbol que vano las ganas de vivir Debajo de aquel árbol que va el corazón atravesado Debajo corazón atravesado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 le beso nikoa ez dago hizkuntza bat dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Se Satek, el álbum Eñóis, Egyndugún, Discorick o Nena. Y nos vamos con otro estilo de música totalmente diferente. Nos vamos con la formación La Reggae, una formación que surgió en el Valle Arratiano de Lemoa en un principio como trío, pero al de pocos meses incorporaron un cuarto miembro a la banda. En 2010 editaron una maqueta con seis canciones. Con dicha maqueta ese mismo año, ganaron el premio Audiencia de Gastea y Ratia. El primer disco largo lo editaron en 2012 con el título de Videa, Dugu El Muga. El grupo ha realizado pocos cambios de componentes, sigue siempre su columna vertebral, aunque hay músicos que han estado o tocan en otras bandas como pueden ser Esaizu, Shirkinik, Bess o Seinke. En 2004 ganaron el concurso banden en Leia organizado por Aske Fundacio A y en 2015 tienen su segundo disco, Pantomima. Extraña coincidencia, compártelo al de ensaño con los ganadores del Band en Leia 2013, Eskean Kriya listo Nos quedamos pues con este nuevo Larga duración de esta formación De la reggae y de él te vamos a extraer los temas Heroa y Es Saites Galditú Ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en el nuevo larga duración de la reggae Pantomima, una banda formada por Iñigo Santos, bajo y coros, Unai Santos, guitarra y coros, Jokin Uriarte, guitarra y coros y Markel Atucha, batería, y editado bajo el sello Vaga Viga. Sábado 23 de abril, 7 y media de la tarde. Sala Central Pamplona, el sello discográfico GOR, celebra su 25º aniversario. Los del Rayo, chatu Leyótica, Los Carniceros del Norte y todo presentado por Yogurina Boroba. Las entradas ya a la venta por 7 euros en centralpamplona.com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 día que más te convenga. Nos vamos a despedir con un álbum del recuerdo nos vamos a ir hasta el año 1997 bajo el sello discográfico GOR editaba su primer larga duración la formación Emendicat y nos vamos a quedar con el tema que abría el álbum Seguisan con un poquito de dance con un poquito de baile, vamos a despedir el programa de hoy de Euskal Música será hasta dentro de 7 días en 7 días volvemos para compartir contigo más música local hasta entonces, un saludo a Música se existsau Rati. Oh.